Amigos sean bienvenidos a una emisión más de terror Porque comenzamos tanto el programa como la semana Así que hay que empezar con toda la energía posible Hay que echarle muchas ganas, cargar toda la chula Porque no se espera una semana de mucho trabajo Pero también de muchas cosas buenas aunque que sonreír, ya sabe Todos los días, aunque sea 5 minutos O simplemente si un día por algo Es que su es etc Escuche ese rock claro para hacer su vida un poco más feliz Está científicamente comprobado Que los rockeros metaleros son más felices Que cualquier otra persona Así que ya sabe, no deje de escuchar C -rock. Justo estamos comenzando Lo que acabamos de escuchar fue A Day To Remember con algo llamado All I Want Y ahora escucharemos a ADTR con esta rola llamada 1958 Esta canción pertenece a una película llamada El Quinto Infierno Una película bastante buena, eh, la historia, la trama es Hay eh, unos gemelos huérfanos eh, de, pertenecientes a la comunidad irlandesa La verdad es que está muy buena, comienzan una tipo batalla contra los criminales de la mafia y pues hay mucha sangre, hay mucha acción, etcétera, etcétera. Dele un vistazo a esa buena película. Yo los dejo con esta canción, ADTR 1958. Están en C Rock, yo soy Nico Trejo, ya comenzamos. Eso que acabamos de escuchar fue ADTR con esta rola llamada 1958 Y ahora escucharemos algo un poquito pues, más conocido Esto es AFI con una rola llamada Medicate. Eso que acabamos de escuchar fue AFI con algo llamado Medicate. Y ahora nos iremos rápidamente con Architects. Esto es Grab Digger, Una rola bastante buena. Eh, hoy les traemos un rock bastante pesado, duro, metálico, etcétera, etcétera, etcétera. No se despeguen de ese rock. y Televisión Croc en movimiento de músicos y artistas Eso que acabamos de escuchar fue Architects con Grave Digger, una rola bastante buena ya les había comentado Esta banda pues eh, si sí es un poco conocida, si sí tiene una trayectoria bastante buena Y les recomiendo otras rolas, eh, pueden buscarlas ahí en YouTube o su plataforma para escuchar música La verdad es que este grupo vale mucho la pena Y ahora escucharemos algo de Axmund, esto se llama Court ahí está eso que escuchamos fue bastante pesadón muy rudo y eso fue Axe con algo llamado Colt y ahora nos iremos rápidamente con esta rola bastante tenebrosa, bastante eh, pues no apta para miedosos, así como yo la verdad es que este grupo es uno de los grupos que me da miedo, pero hay que decirlo, es bastante bueno esto es Beaumont con algo llamado Ora Pronovis solo en Cerroca Eso fue Beaumont, una rola bastante tenebrosa. Y ahora escucharemos algo de Bless the Fall. Esto se llama Hollow Bodies, o Bodies, como gusten llamarlo, solo por ser rock. Eso fue Bless The Fall con algo llamado Hollow Bodies. Una rola también bastante buena. Recuerden que estamos en las redes sociales como Radio TV Croc. Así nos pueden encontrar en todos lados. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Vaya y dese una vuelta y eche un vistazo a todo el contenido que tenemos. Y si usted ya está suscrito, eh, ya nos sigue, etcétera, etcétera, etcétera. Pues regálenos un like, regálenos manita arriba en, todo, en todas nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook, Instagram, en todos lados. Ya sabe que estamos acaparando todo el mundo virtual Y también no se despegue de la programación que tenemos Aquí en RadioTVCroc.org Una programación bastante eh, eh, mixta para todos los gustos eh, Puede encontrar desde música fusión, jazz, blues, ska, etc., swing Hasta también pop, etcétera La verdad es que hay para todos los gustos Y pues obviamente tampoco se despegue de aquí de ser rock Vámonos con más música, lo que sigue ahora es Born of Osiris y esto es Machine. Que acabamos de escuchar fue Born of Osiris con su rola llamada Machine. Esta banda también está bastante, bastante pesadona. Y ahora escucharemos algo más adolescente, algo más, <ríe> algo más, este adolescentes orquesta, <ríe> dicen por ahí. <ríe> Lo que escucharemos ahora se llama Draw de esta banda llamada Bring Me the Horizon. Por ahí dicen que es Bring Me de Chorizón. Quién sabe, va. Ah? <risa> Vámonos con esta rola. acabamos de escuchar fue bring me the horizon con algo llamado draw y ahora nos iremos con crossfade esto es monolith solo en ser rock recuerden que si a usted le gusta este programa puede irse al apartado de podcast ahí en la página descargar el que a usted le guste el, su preferido el que le haya gustado de toda la semana pasada de esta semana etcétera y traerlo en su playlist escucharlo Eh, tal vez todos los días, eh, a todas horas. Si usted es muy fan, pues ya sabe, puede descargarlo ahí. Vámonos con esta rorra... ¿Rola? rola ¿Ah? Esta rorra. <ríe> Vámonos con esta rola y regresamos. eso que acabamos de escuchar crossfade monolith y ahora nos vamos a ir con algo bastante bueno esta es una banda de mis favoritas five finger death punch i apologize eso que acabamos de escuchar fue Bale of Maya con algo llamado Mi Casa y antes de eso escuchamos a Five Finger Death Punch con I, I Apologies lamentablemente hemos llegado al final de este programa pero espero que se vayan con toda la pila así supercargada con estas rolotas que están como para pues, mover un rato la cabeza y la melena también si es que, si es que todavía tienen ahí el cabello largo típico de los eh, rockerones Y los voy a dejar con esta rola llamada Hooligans de Isus. Una muy buena rola. Recuerden amigos que tenemos una cita mañana. Ya empezamos la semana y hay que empezarla súper bien. Y sobre todo escuchando C-Rock. Muchas gracias por haber estado acá. Yo soy Nico Trejo. Esto fue C-Rock. La pasamos muy bien. Y mañana no será la diferencia. Así que aquí los espero en Punto del Mediodía. Nos escuchamos mañana. One spot, my friends think they lost me But I would never change And I was telling my pride when everybody wanna say